pudimos este, dar con alguno del Quilmes, imagino que este, esto tuvo que ver con, con un, can un, un descanso prolongado después de un partido muy duro donde metieron una gran victoria Sí, sí, un partido eh, complicado pero que nos pone contentos obviamente por haber ganado y por habernos recuperado por ahí de, de, de un partido en el que no, no habíamos sentido como ayer pudimos hacer un poco más de lo que, que nosotros queríamos Bueno y en lo particular este, estás estás con, con con una buena temporada no no solamente a nivel nacional sino también en la en la en la liga sudamericana estás teniendo muy buenos trabajos sí eh, nos estamos tratando de acomodar todo al equipo a, a tratar de ir sumándole cada uno lo que lo que pueda y lo que necesite el equipo en cada momento eh. Pero pero bueno, sí, contento por eso también ¿Y cómo fue el partido de ayer, Iván? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Porque se definió muy apretado por solo tres puntos y sobre el final del juego, ¿no? ¿eh? Sí, eh, creo que nos, la clave fue un poco darnos cuenta de la energía que nosotros tenemos que poner en el juego, que necesitamos poner en el juego Eh, un poco lo, lo pusimos en el, en el segundo tiempo cambiamos un poco esa energía eh, que ahí, cuando entramos al segundo tiempo pudimos sacar una ventaja eh, después bueno tenemos que tratar de mantenerlo en el, en el en el transcurso del partido porque porque bueno después nos caímos yo se nos pero gracias a esa ventaja que, que habíamos sacado en un momento pudimos eh, mantenernos en juego y, y terminar llegar al, al final eh, con posibilidad de ganarlo y con una característica que se está manteniendo en este Quilmes y que mantiene también desde la temporada pasada ¿no? que eh, me parece a mí, corregime si no, que es tener un perímetro bastante picante este, donde bueno eh, se reparten buenas actuaciones parecía muy difícil reemplazarlo a Luca Bildosa que es un jugador diferente, es un jugador distinto pero la verdad que entre lo que está con la producción que está teniendo Nico Ferreira y lo bien que está jugando San Simón y cuando le toca entrar están reemplazando bastante esos puntos y ese juego que le faltaba, ¿no? Sí, tenemos por ahí eh, tenemos a, eh, distintas armas eh, más distribuidas y que eh, okay, pero que tenemos que aprender a usar también eh, el otro día decía que es un equipo distinto al del año pasado y bueno tenemos que, que, que a, aprender a usar todas las armas distintas que por ahí podemos tener pero pero bueno con bueno, el tiempo creo que lo vamos a ir encontrando Bueno, y, y, y todos los clásicos son diferentes. me venía mucho mejor que Peñarol, Peñarol venía de cinco derrotas consecutivas, les gana el último partido, el anterior a este, los mete a ustedes en zona de repechaje, que ustedes no estaban en esa zona ganándose clásico, eh, hubiesen jugado ya octavos de final en forma directa, Este y ahora son ustedes los que ganan. ¿Cómo crees que se va a venir eh, el segundo de, de este clásico? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo analizás, cómo lo intuís? Sí, el, el el partido el último de, de de la de la fase anterior fue un golpe para nosotros porque nosotros no estábamos pensando en el repechaje o no no nuestro objetivo era era clasificarnos eh, así que fue fue un fue un golpe un golpe fuerte pero bueno nos pudimos recuperar y eso nos deja nos pone contento eh, ahora tenemos que que mantener la cabeza para saber que hicimos la, la mitad de, del trabajo que nos falta ganar un partido más eh, y para encontrar un poco esa regularidad que digo dentro de los dentro de los mismos partidos mantener la cabeza de un partido al otro eh, es es un objetivo cómo va lo físico cortito si me lo podés resumir este digo cómo va lo físico con con respecto ¿Lo, lo físico? en este arranque en este arranque de temporada lo van llevando bien Sí, sí, jugamos muchos partidos seguidos, pero pero por, por el momento lo, lo vamos llevando bien. Tuvimos muchos viajes, muchos partidos seguidos con la Sudamericana también, pero pero bueno, vamos bien por el momento. Bueno, Iván, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por por lo que está haciendo Quilmes y por tu actuación también. ¿eh? Bueno, bueno, Fabi, muchas gracias. Iván Bacobaldo, el, el tribú de Quilmes de Mar del Plata, este, con, con buena actuación hasta ahora en la ex obras sanitarias, este, con uno con...